Saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM También saludamos, como lo hacemos cada semana A toda la gente que nos sintoniza a través de Internet Lo hace a través de la página web egusquiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Estamos a jueves, jueves 8 de enero del 2015 Son 4 los minutos que pasan de las 6 de la tarde Y aquí comienza Euskal Música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 La primera fiesta Euskal Música 10 de enero a partir de las 7 de la tarde en Cadeberri Taberna. Pues bien, al final no se va a poder realizar por problemas ajenos a este programa, a Euskal Música no vamos a poder realizar la primera fiesta Euskal Música en Cadeberri Taberna este sábado 10 de enero. Tenemos varias fechas que estamos barajando para mediados de febrero o primeros del mes de junio. Ya os iremos contando, ya os iremos diciendo en sucesivos programas cuál va a ser la fecha final para la primera fiesta de Euskal Música. Pero comentaros, repito, reitero que este sábado 10 de enero no habrá primera fiesta de Euskal Música en Cadbury Traverna por eh, pues eh, problemas ajenos a este programa a Euskal Música. Y también comentarte que la formación entre rejas que tenía que estar este jueves o este fin de semana, según cuando nos escuches el programa Euskal Música, no va a hacerlo, sino que estará el próximo jueves, el próximo fin de semana, ya que el sábado 17 de enero comenzará la gira presentación de su álbum, y ahora que en el Bar Sokoa de Iruña. Dicho todo esto, vamos a comenzar pues el programa de hoy de Euska música y lo vamos a hacer con la formación Eskean Christo, una formación que proviene del valle de Arratia y sus componentes pues se juntaron en 2012 después de dar a su anterior banda Eskean. Hay que comentar que la formación viene de, pues de un montón de lugares, como por ejemplo, Imanol Arrese batería pisó en Cocoteco, Nagy Factory y Eskean. Arich Ontalvilla, guitarrista, estuvo en Psicotaco y La formación invierno ruso también estuvo en Death Ghost. Peyo Arreche, eh, bajista, pasó por saustu y Materia Gris. Y ahora actualmente toca el saxofón barítono en la banda de música de Areatcha. Alex Arillo, guitarrista, estuvo en Cocoteco y Nagi Factory. Y Peyo Artabe, cantante, fue trompeta en la banda de música de Arte Hacha Estuvo en Cocoteco, Nagy Factory y Eskean Hay que comentar que Eskean Cristó editó su primera maqueta en 2013 En noviembre ganaron el Bandel Leia Y tras ganar el Bandel Leia, pues editaron lo que es este primer trabajo discográfico Titulado Azote Caldus Vamos a escuchar, si te parece, dos de los temas incluidos dentro de este primer trabajo discográfico Nos quedamos con los temas Mafia Nice y Negar Con la música de esta banda, con la música de Esquén Cristo, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. Raindik, ERLOJOETAN gorrisko erlojo eta pulso an nervioso, atazkalakago an cigarro a ezduan. Bankuak ratu, la, zitute arena bisuai, erri gusti agorgaren bakienarre maskara Zagawa, selgo! Segunu, bankuko zuzendaria, gure aget aukagu Zabzi lapurre eta diru, suritu bete burgonen da Kaiman irretan elkartuko gara zuzendaria guetan presidentea Naikoa da, urpiztola bat Sa gawa zeko para Esquean Cristo El álbum Azote Caldús editado tras ganar la primera pues a Maqueta 2013 y ganar el leia Gracias a ganar ese concurso sacaron este primer trabajo discográfico bajo el sello discográfico valga la redundancia Vagabiga Dos de los temas incluidos en este primer trabajo discográfico, más hacia o puesto que estamos escuchando el séptimo corte del álbum, Négar. Sintonía Beriozario y Ratia, Sintonía 100.8 FM, Internet, Eguskiplaza.net, Nosotros que continuamos, hemos comenzado con fuerza con Eskean Cristo y su primer larga duración y vamos a seguir con un nuevo proyecto musical planeado en 2013 por los veteranos jóvenes músicos Aguayiko y Xavi aracama Hay que comentar que juntos junto a ellos... Hay un montón eh, de gente que empiezan pues a fichar para este proyecto musical llamado Psycho Ellos son David Aguayo de Caos Etílico y Caótico, Sabi Aracama de Triquicio y Sesatec, junto a Abrin Paz, Alfonso Aguayo de Desterrados Caos Etílico y Caótico, a Itz de Segada Garagardo, Gura y Arrebote, a Sierj J Sánchez de Potato Gastéis Big One y EHM Orquesta Sinfónica, Sabi Celaya de Stupendous, Mikel San de Betagarri y Joel Márquez Sánchez de la banda municipal de Agurain y de Montons. Saiko pone el título Terapi, a lo que es su primer trabajo discográfico Esta banda es una buena máquina Para facturar un novedoso Tricky Punk Haya, el Punk da cobertura Total a Saiko, pero Destellos de rock, ska y hardcore No faltan a la fiesta fomentada por la Tricky con su fortaleza de gestionar Y crear melodías y Encanto, pues ahí está ese proyecto planeado En 2013 por los veteranos jóvenes Aguayiko y Xavier Akama Que después se juntaron varias eh, Personas, como os puedo comprobar, de Caos Etílico, de por ejemplo, potato de The Mountains, también está por ahí de Caos Etílico, bueno, que eh, se han juntado varias personas para dar eh, comienzo a este nuevo proyecto musical Psycho, el álbum se hace llamar Terapi, primer trabajo discográfico de él, vamos a rescatar dos temas incluidos en este álbum Surebe y Erri Arresia Música que duga de eu, e amad que duz. Injusticia lo gaude. Escúche malte. Vamos a volver mudar los dragas. ¡Guga! Hey, ¡lecia! Es haya que si todo muere cartas una. Pero que le diga Así suena la caña y la fuerza de este nuevo proyecto musical. Ellos se hacen llamar a Saiko el álbum Therapy Y ahí están sonando los temas Suri de Guieque Puesto que estamos escuchando el cuarto corte del álbum Erick Arresia Auténtico tema el que estamos escuchando ahora mismo Con parte incluida De esta banda de Saiko Y nos vamos ahora con Chapel Punk. Íñigo Arrasate Lausirica o conocido como Íñiguito Chapel o Chapela. Chapel Punk ha grabado Los Mejores de los Peores con el músico y técnico de sonido Asulara Dizmendi en los estudios Amedemutricu en enero del 2014. chapelpunk edita su sexto disco y con el nombre de Los Mejores de los Peores y las canciones están elaboradas en clave de rock y punk. Chapel Punk nos trae unas cuantas gotas que marcan la diferencia anteriores discos. Hay un tema es Capunk que en el que Sorprende las trompetas, saxos y trombones Un tema con la constante Hoy Punk y una canción con comienzo En forma de balada, se torna Punk Al final, en 2013 Editó un single con Piratac Athletic Que ahora ha sido regrabado con más intensidad. Es lo que te puedes encontrar en este nuevo trabajo de Chapel Punk. Chapel Punk en el 2000, bla, bla, bla, bla, bla stop en el 2002, tonto el que lo lea en el 2004, vaya full en el 2009, creen de la creen en el 2012 y ahora en el 2014, bajo sello Vaga Viga, regresa con el álbum Los Mejores de los Peores y con temas tan contundentes, tan buenos y tan cañeros como... Beti aurrera, i preste! Behar dugu lako Gaztetzea legitxon Ez es bizar, esatzi Behar dugu Zabar du,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 Seguimos en la sintonía de Berriozario y Ratia en el 100.8 de la FM y a través de internet en euskiplaza.net en el programa Euskal Música, ya sabes que estamos contigo cada semana, 90 minutos ofreciéndote todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, Esquian Cristo, Saiko y Chapel Punk han pasado por el programa y ahora nos vamos con... Care un proyecto que surge a finales del 2010 ideado por los excomponentes de Edibiotz, Miquel igor Gorka junto a ellos una nueva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 Positiva. Su álbum debut se produjo en el 2011 bajo el nombre de Itcharo Penaren Erchean, con el que lograron colocar dos singles en la lista de diferentes emisoras y actuar en las principales plazas de Euskal Herria. Un año y medio después, en el 2012, editan su segundo larga duración bajo sello Gastelupe Cochac, el álbum IAS, yes, compuesto por 10 temas, a los que han querido añadir dos bonus track la balada acústica OR y Sango Nausu y el mix navideño Salvador René. Eriochean. La obra cuenta con las colaboraciones de Ivonne Jordán de De Grobis a la batería y a las voces invitadas de Suriño Hidalgo de Sian en el single Betico Doñoa y Ayola Rentería de Seamais en el tema Su Lagún, dedicado a la memoria de Íñigo Cavacas Pitú con la participación de sus amigos en la composición de la letra. Además, destaca la aportación a la guitarra de Pedro Hermosilla Haitite en la versión de Urtsch. Lur. Así que un montón de grandes colaboraciones en este nuevo trabajo discográfico para los excomponentes de Irby Ots, Miquel y Gorka. Ellos son Jare y vamos a escuchar dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico. El tema Petit Codoñoa con la colaboración de Suriña Hidalgo de Esian y el tema titulado más concretamente Enala, noveno corte del álbum. Es lo nuevo, ya lleva un tiempito en el mercado, salió en el 2012 de la banda Jare. All right. ...como es el tema titulado Betico Doñoa... ...tema que abre lo que es este nuevo trabajo discográfico... ...y un tema más lentito, esto que estamos escuchando... ...los últimos compases del noveno corte Enara... ...están incluidos en el segundo trabajo discográfico... ...para esta formación, para Karen... ...editado a finales del 2012 bajo el sello discográfico... ...Gastelupeco Ochac, el álbum se hace llamar IASA...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 Y el espíritu de la banda, de nuevo volvieron a quedar con el drogas y hacerle cantar en una canción, dame tu amor. De nuevo volvieron a pasear por los escenarios aquellos temas como Presum tus besos o el rey de la autopista. Y eso lo podrás encontrar en este mini CD de seis canciones titulado En dosis chiquitas. Regresan después ya de la friolera de 23 años esta formación, los del rayo... Nadie me puede parar Voy tragándome las rayas A toda velocidad Me he lanzado a la carrera En las calles de mi ciudad No pretendas alcanzarme Chico, no tengo rival Soy un piloto loco A toda velocidad una moto a todo va muy atento hacia adelante todo está bajo control mi cerebro está despierto Domino la situación tengo veneno en el cuerpo un motor de explosión Ni casa haya combustible seguiré siendo el mejor. Voy a toda velocidad por las calles de mi ciudad Chico no tengo rival y a nadie me puede parar El ritmo voy a toda velocidad El ritmo por las calles de mi ciudad de prisa! chico no tengo rival Días sin tus caricias, otro día sin verte sonreí. Me consuelo viendo las fotos de la última noche lo que le di. Parecía que algo iba a cambiar. Tus miladas vaciando Prefiere ser eh? El panorama musical con este mini LPM de 6 eh, canciones en dosis chiquitas Ahí están sonando dos de los temas incluidos el primer tema que abre el álbum El rey de la autopista Y esto que escuchamos los últimos compases del cuarto corte del álbum Inocente pubertad Y lo escuchas por supuesto en Berriozar y Racia en el 100.8 de la FM y a través de internet en euskiplaza.net en una nueva edición de Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria.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 Y Gorkita se muestra más sólida que nunca Con golpes de batería De batería de gran personalidad La presencia de la guitarra es notoria Los riffs de Gorka son preciosos Siempre sorprenden con nuevos detalles En cada escucha Y por último Sorkun con más registros de voz que nunca Jugando con las melodías Desarrollos e intensidades Así es como se presenta Lo que es el nuevo trabajo discográfico Para Kasbat, el álbum Arrakala Lo que vamos a escuchar Los temas Hortas Guk quinto corte del álbum y Aitá Urrea... Es el título de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación Para Cashback con Shorkun al frente de la formación Ocho temas son los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico Además de un bonus track de tema Suen Escaparate tal En total, nueve canciones Temas como Ortaxu o esto que estamos escuchando Aita Urea están incluidos dentro de lo que es este nuevo Larga Duración El pasado lunes el 5 de enero En la Sala Santana de Bilbo y a las 12 de la noche Concluyeron la gira Doctor Deseo, la gira de Busco en tus labios Lo mejor del deseo Ya estuvieron por aquí, por Iruña En la sala conocida por todos y todos central Que se llenó para disfrutar De grandes y buenos temas y clásicos Como por ejemplo el corazón de tango Que por supuesto lo vamos a poder escuchar Aquí en Euskal Música Hay que comentar que Doctor Deseo comenzó en 1986 Banda de Bilbo y comentar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 llena de elegancia y vitalidad. Y la tercera canción, aunque aún siga siendo de noche, se sumerge en marismas psicodélicas, rezumando sonidos que pues digamos así, claseros y de pista de baile. Doctor Reseo se conmustiona a sí mismo y todas las canciones del VD han sido mezcladas y producidas por el técnico de sonido César Ibarreche. Ahí está este álbum, Busco en tus labios lo mejor del del deseo CD de DVD y libro, lo que vamos a escuchar, los temas Mi Torpe Corazón y el clásico de Doctor Deseo, por supuesto, El Corazón de Tango. En redazo, en escalpó luces de azul Cu ruido está al silencio mi cielo paseando por la misma calle solo yo Cada cual ve cosas tan diferentes.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 Sabe mi querer fatal Qué mi torpe corazón aún no entiende Es por miedo, quizás, lo que haces Lo que las mismas palabras dichas por ti o por mí A veces cuentan cosas tan diferentes En repazo, en la noche y descalzo luces de azul Cuanto ruido estapa el silencio mi pielo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 Zasabe mi cabeza Que mi torpe corazón Aún no entiende Es por miedo Quizás esta eriva Lo que hace Que siempre te busque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 Kuerpo B, J y soy Un aprendiz sin sinvergüenza Que en brazos de la soleva Vendio su alma al diablo Y aquí tú y yo Brindando por un adiós Vamos a engañarnos Y dime mi fielo Va a durar siempre Perderme en tus brazos, tu locura, tu vida no más dura Vamos engañarnos y dime bien si que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, tu locura, tu vida no más dura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 Vamos a engañarnos y dime, míralo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, tu dulce locura, tu mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime, míralo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, Ahí está uno de los clásicos de Doctor Deseo. En este álbum Musco en tus labios, Lomycon la del deseo con la colaboración importante a la voz de Ayora Renteria de Samaín. En este tema clásico donde los haya corazón de tango. El pasado lunes 5 de enero eso de las 12 de la noche dijeron adiós. A esa gira que han dado presentando esta larga duración y que por supuesto estuvieron en Iruña, más concretamente en la sala central clásicos mi, mi torre de corazón nuestro corazón de tango dentro de ese álbum CD, DVD y libro De Doctor, deseo que continuamos Y nos vamos con un adelanto Nos vamos con... Anai Arreba Que presenta Nuevo single La canción Que lleva por título Sorte una Opadisud Que se recogerá En el disco Que publicarán En la primavera De este año 2015 En los próximos eh, Días También presentarán Lo que es El videoclip De la canción Que ha sido producida Por Gaiska Y En este disco single eh, Te puedes eh, Encontrar Dos remixes De la canción Original Una hecha por Iñaki Bengoa De Bad Feline Y Gose Y la otra Creada por la pareja De DJs De Skodé Nosotros nos quedamos Comenzamos con el sencillo adelanto de las radios, el tema Sorteona o Paddy de anai Arregadac, que lo he dicho, saldrá en la primavera de este año 2015, el disco completo y que por supuesto lo presentaremos aquí en Euskal Musican. Sonando lo que es el adelanto de este nuevo trabajo discográfico Para Anai Arreba Que el álbum, lo dicho, verá la luz En la primavera del 2015 Lo que estamos escuchando es el Yo adelanto Sorte, Ona, Opa, Disud, aquí en la sintonía del 100.8, en Berriozari, Radea, en el programa Euskal Música, cada jueves en directo, de 6 a 7 y media de la tarde, cada fin de semana, nuevamente para ti, en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí, en repetición, en redifusión. Lo dicho, nos vamos ahora con los directos, nos vamos con el primero de ellos, con Esian, el DVD se grabó las fiestas de Guernica, en la Enrico Plaza, el 14 de agosto del 2012, mientras el CD, pues... Eh, Te puedes encontrar canciones grabadas Del concierto realizado En la rico plaza de Guernica Y en las fiestas de Baracaldo En las Chomnas, así que Nos quedamos pues con ellos, nos quedamos con Esian Nos quedamos con este álbum en directo Y vamos a disfrutar de dos de los temas Esaita Su y argui Y Luna Y la verdad Derri jasotzen ez dudan honkan zauri Argi bat zabalzenari zaibitzean Arargi bat ditzatzen Ya que como bien sabrás Si sigues Euskal Música Han editado un nuevo trabajo de estudio Pero este álbum es en directo M&E Taurayn CD más DVD Además de un documental de Sian Viruchen De Sian al desnudo Y además tienes las letras de las canciones En MP3 Dos de los temas Es Aida Su y esto que estamos escuchando Aquí y Luna Sol Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otro directo? Dejamos atrás a Esian y nos vamos hasta el pabellón Anaitasuna de Iruña. Nos vamos hasta el 23 de noviembre del 2013. Fue el último concierto con el cual dijeron adiós, con el cual dijo adiós barricada, dijo agur, así es como se hace llamar el álbum, doble cd y dvd el DWD, Te puedes encontrar, por supuesto, todo el concierto en directo. Más de tres horas auténticas de puro rock and roll encima del escenario del pabellón Anaitasuna. Nos vamos a quedar con los temas. Esta es una noche de rock and roll. Tema con el cual abrían el concierto y el tema Písale. Así daba comienzo el concierto de despedida de barricada Será hasta siempre, pero nos dejan, nos eh, dicen adiós con este auténtico directo. Ahí está, sí señor, el buen Rock and Roll de barricada en el pabellón online de Sonatiruña el 23 de noviembre del 2013, ese concierto grabado en directo, tercer concierto porque los dos anteriores se llenó, se llenó, no quedaban en trobas y esta es una noche de Rock and Roll o esto písale incluidos en este álbum despedida buenas noches y nosotros que también nos vamos a despedir os vamos a decir adiós ha sido un placer habeos acompañado en la sintonía del 10.8 en berriozar y ratia hemos escuchado la música de scan critó saiiko chapelpelpunk jarelos del rao casback deseo de anira reback es y Barricada. y nos vamos a ir con el álbum de betata en directo con su vigésimo aniversario 1994 2014 y nos vamos a ir con el tema sayo nichen pero antes comentarte que este sábado al final no va a fiesta de Buscal Música, por problemas ajenos al programa pues eh, este sábado no se va a poder celebrar la primera fiesta de Buscal Música en el Caliberri Taberna, estamos buscando fechas en febrero, mediados o comienzos del mes de junio ya os iremos informando pero también comentaros que la formación entre rejas estarán el próximo fin de semana y el próximo jueves, si nos escuchas en directo, aquí en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música, para presentarnos el álbum y ahora que ya que el sábado 17 de enero comienzan en su gira en el Bar Socoa, tenían previsto comenzarlo este sábado aquí en Berriozar en el Caleverri Taberna, la primera fiesta de Euskal Música, pero, lo dicho, por problemas ajenos a Euskal Música, no se va a poder celebrar esta primera fiesta lo dicho, volvemos dentro de 7 días al 100.8 a Berriozar y Ratia El programa Euskal Música Nos quedamos con Betagarri Hayo, Ningchen Hasta la semana que viene Agur kin ja베t un Joko zuela mi idea de osa, para avanzar tu cosé. Jaio ni sema, m'inderrías que custe coguras, ta dure gangenu en esa ardura. Il baño le mi custea, en el se, me he bocado, y no fluye aunque era tu verdad, y ratiar, en el 100.8 DFm